...y el estudio de las formas del espacio... ...en varias dimensiones. Udlenbeck también ha trabajado... ...en la Universidad de Princeton... ...y como profesora asociada... ...del Institute for Abundated Study. Actualmente es... ...un referente para otros matemáticos... ...sobre todo para las mujeres... ...a las que intenta transmitir... ...que cualquier persona...